facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia para que puedas escuchar el programa cuando a ti más te guste el día que más te convenga además de poder disfrutar de las noticias más destacadas de la semana de la agenda de conciertos con sus respectivos carteles de los videoclips y de los temas musicales Todo ello en la página que tiene este programa en Facebook, facebook.com barra Euskal Música, Berliozar y Ratia Euskal Música también en las redes sociales. Hoy el programa de Euskal Música viene cargadito, cargadito de buenos temas musicales. Entre otros grupos eh, sonarán Chumamuru Garren, que nos iremos al pasado con este hombre, ya que nos iremos con el álbum que editó en 2010, su sexto trabajo de estudio, Be de Cantuac. También nos iremos a Urod Villa para disfrutar de la primera maqueta de la formación Drude Rockets. Escucharemos dos de los temas, incluidos en la reciente publicación, en la reciente maqueta, Tempestades. Y también escucharemos a una banda que en el 2014 editaban su primer trabajo discográfico, hablamos de Staysitall, que ya están en el estudio de grabación para pues editar dentro de unas fechas lo que será su segundo larga duración. Y también repasaremos las noticias más destacadas de la semana, en las noticias cerraremos con un tema, un clásico de hace un montón de años, que ahora el sello discográfico GOR lo ha vuelto a reeditar, no te digo más, sorpresa, sorpresa.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 Así que si os parece vamos a arrancar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con un álbum del 2010. Lo hemos dicho al comienzo del programa, hablamos del señor Chuma Murugarren y es que nos vamos a ir hasta el sexto trabajo discográfico de Chuma Murugarren. Un trabajo de estudio del 2010 que además del grupo Audienz, los siguientes músicos que han contribuido a que las canciones sean consistentes son Rafa acebes de Mamba Beat. Miguel Ramírez de Sasoy y Lunak Rafa Rueda a la guitarra Nacho Beltrán de Atom Rumba Ekaich Hernández de Split 77 Y Asier Ituarte eh, De Sagarroy, una de las voces Personales en la canción vasca Hay que comentar también que Chuma Murgarren hacía ya 3 años Desde 1997 Hasta la salida de este sexto trabajo Que el antiguo solista de Sasoy y Lunak No publicaba disco, lo cual No ha sido obstáculo para que ofreciera Numerosos conciertos o realizara Trabajos compartidos con otros artistas Tomando parte en espectáculos Literarios musicales como El Cabaret mirand y por supuesto Componer nuevas canciones Nos quedamos pues con el sexto trabajo De estudio del 2010 Be Aldeco Cantuac y de él te extraemos Los temas Cantu Salvat Y Escu Otzbat con Chuma Murugarren con un álbum del recuerdo Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Ya lo canta de saquete xalo batekin ez delako egukia zamatzen zaiki ustenak beinda berri zaideratzia esan ezake txakur bat tarrapatu dut dala utuarekin eta etzan ezerrik usten zimiko bazentikiu dut bihotzian baina ala ere kantu xalo batekin bezaket Kantadezak esalo, esan esake gauzak estoa zela hondo bainan hori ez da nobeda dia. Esan zerbait berri, aditzen dio, tedari aria txikia, dagoen zinikoari eta egia du, naiz eta egia, esten beti ezan behar. xalobaten gin enegarren aldian galdu dudala maiten uena esan ezake nerezku dena apurtzen noikiutan daudela denik etatinkuena ere denik etatinkuena ere goizian gurearen are nomdakin barreiatuak eskobatzen ari nintzenian jakindut gureak egin duela esan zer baiberri aditzen diot alu berbati berberari eta konturatzen aitz hori baino ez dakielan ezaten edo ez du besterik ikasi Sano horrek sem biolaco uscido a via du ronciaba qua io shot mi e taisciu mi e tais charla charla ja, ja, ja, ja. aparca le qua mugaga Hune batez, autuan neukan Gogoratu ezinik neen bigenian Bitxia iruditu zahitena Eta beldur garrila Eta nagier hori da Azken zigarruan Arritxin txarrez bete eta kolurrantzuan Musikako toizturik aditzen zen Eta berna Kantu xalo bat Cantu xlovan xa la la shalala la la sha la la la la can de ti tabdernán de ti can tu shaán can a zulo a Bizitza en su lon velce ti visita serbaiti cara garriadela dios ta tescuoz va Es cercanas matu den aki egindila la kontura tu baño lenago baña nenez gaizki adore bichi batek butzatzen au Zitzaren Zeran itotzen direnean alde, topa egin nahi dut gau. Bizitzat zerbait ikara garria dela dio txuet, eskuotz bat bekokian batera. Recordando a Chuma Murugarren con dos de los temas incluidos en ese sexto trabajo de estudio, Vi Aldeco Cantuac del 2010, los temas Cantu Salobat y Sku Otsbat. Y nos vamos ahora con la formación Mos, una banda que surge en mayo del 2013, de forma totalmente espontánea, fruto de la necesidad musical de sus integrantes, después de que Bakartu Gabé y Arteria dejasen su actividad. Gorka y Ñequi decidieron iniciar un nuevo proyecto. Por amistad y afinidad musical, encontraron en Bruncho y Jorge, guitarra y batería de Aria respectivamente, los elementos y la pasión ideal para hacerlo realidad. El último en incorporarse es Diego Bajista de Sound. El proyecto comienza rápidamente a rodar bajo el nombre de Moss en inglés, Pogo surgiendo las primeras composiciones del grupo en una onda metal-hardcore donde conviven sin problemas melodía y mala hostia. Los primeros cinco temas compuestos por el quinteto se publicaron en abril del 2014 en un EP titulado Con el agua al cuello. En febrero del 2015 la banda entra a grabar lo que es su primer disco titulado Impune en los estudios K de Iruña con el productor Alberto Porres. Actualmente la banda está en plena gira de presentación. Hasta la fecha Moss ha compartido escenario con bandas de la talla guía de Flitter o Abeas Corpus además de haber contado con la voz de Juan Sangre de Governors en el tema e Rivera Maitea, que fue especialmente compuesto para participar en el recopilatorio Euskaldun, Euskarash Pisi, Eta y Kasi, así que nos metemos con este nuevo larga duración de esta formación demos nos introducimos en el álbum Impune y de él te extraemos los temas Impune que da título al álbum ¿Y qué ha pasado? Yeah Pues ahí está la caña y la fuerza que nos trae Mors con este álbum Impune y con temas como Impune y qué han pasado. Dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración grabado en febrero del 2015 en los estudios K de Iruña con Alberto Porres como productor. Y de Mors nos vamos con la banda que nace en la primavera del 2013 en Urroz, Villa Nos vamos con la formación Druk Rockers que son exmiembros de plan de emergencia Inigo y Aitor y de duquesa de nalga Asier. Con la inquietud de hacer algo diferente, se empieza a crear el grupo y fichando a Iñaki como batería. Tras un año, Iñaki se va y se encuentra Javi con el que se dan varios conciertos y se graba la maqueta. En junio del 2015, Javi se marcha tras la grabación y tras unos meses se encuentra a Odey, el actual baterista. Hasta la fecha se ha editado Tempestades, producido por Josh Núñez. Esta maqueta cuenta con nueve canciones que reflejan la realidad Del día a día con una mezcla Del rock alternativo Pues nos quedamos con esta banda Nos vamos, lo dicho, a Urod Villa Drew Rockets es la banda Tempestades es la maqueta Y de él te extraemos los temas, números y nada Música gritos antes de lo que va a pasar tengo estás al tempore el pagoo y tú a ahí estamos sonando desde Urod Villa, Druk Rockets con esta maqueta de 6 temas tempestades y con los temas números y nada y nos vamos con el primer larga duración de la formación de rock ska Staisito que se formó en el pueblo de Ermoa en Vizcaya en el 2013 nacido de las cenizas de proyectos y grupos musicales diversos el proceso de poner en marcha las nuevas ideas y ambiciones musicales en mente parte en 2014 cuando la formación graba su primer LP en los estudios Igaín de Usurbil bajo la producción y dirección de Arich Arregui. Teniendo en marcha diversos conciertos y una pequeña gira en 2015, el grupo llega a la final de la vigésimo cuarta edición de Maqueta Leiaqueta de Gastea y Ratia, ganando el premio del público y abriendo su música por toda Euskal Herria, tras compartir escenario con artistas de la talla de Sutagar, Vendetta, Reincidentes, Porco Bravo o Angelus Apátrida y brindar un directo en el Café Anchoquia de Bilbo en la final del concurso. El grupo sigue en el proceso de llegar al público y es expandir su música con ilusión, ganas y ambición. La banda la componen, Mayalen arrisaba la calaboz... Daniel Ferreño a la batería, Asier Urán a bajo, Asier Cascana a la guitarra, Andoni Conde a la guitarra, julen a la trompeta, Xavier Martín al trombón y Markel Mardaras al saxofón. Hay que comentar que esta banda, Stacey Toh, están ya en proceso de lo que va a ser su segundo trabajo discográfico. Pero mientras tanto, nos quedamos con el primero, editado hace unos años, y nos quedamos con los temas Sei Sustrayak y Oroitsak. Eru? Estaban sonando dos de los temas incluidos En lo que es este primer trabajo discográfico De Stacey Toh, esta banda De Ermua Vizcaya que nacía En el 2013 y que ha publicado Hace ya unos años lo que es su primer Álbum con temas como seis sustrayak Y Oroichak, que es los dos temas Que hemos escuchado. Comentarte, como te he dicho Anteriormente, que esta formación Ya están en el estudio de grabación Preparando lo que son las composiciones Para lo que va a ser su segundo Trabajo discográfico Después de escuchar a esta banda, a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 Continúas en la sintonía de berriozar y Ratio, continúas en la sintonía del 100.8 de la FM en una nueva edición de Euskal Musical jueves 2 de junio del 2016 en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media, sábado 4, domingo 5 de junio del 2016 en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí en repetición, en redifusión. Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con la formación de Zarao Ceraso ya que ha editado el nuevo videoclip, esta vez del tema Esiñak, Ekiñes, Ekiñak, extraído de su nuevo trabajo discográfico Cayola Tiki Es. El videoclip que lo puedes ver a través de la página de Facebook del programa facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Ya está a la venta el tercer trabajo discográfico de la formación Puro Relajo, los amigos así. El disco está a la venta en purorelajo.com y pronto en los lugares habituales donde se consiguen los CDs de la banda. El viernes 10 de junio dentro de la Semana del Barrio de los Artistas se ha organizado un concierto en la Plaza Felisa Munarriz del Barrio de la Milagrosa en Iruña. El festival comenzará a las 5 y media de la tarde y estarán actuando el rapero Dani Calleja y los grupos ERAVE y los del Rayo. Además, durante el festival habrá mercadillo de discos y vinilos. Este sábado 4 de junio se va a celebrar el Festival Montico Rock en Marcilla, en el local de la Sociedad Cultural Deportiva Ana de Velasco. Los grupos participantes Neques, Buscaria, Moss y Bourbon Keys El festival dará comienzo a las 10 y media de la noche Y las entradas las tienes ya por 5 euros Y acabamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana Con el sello discográfico Navarro Gore Que reedita el disco histórico de la formación de la polla récords Carne para la picadora Música El disco se puede conseguir a través de la página del sello Gordiscos.com Y con el tema clásico de la polla récords incluida dentro de ese álbum Carne para la Picadora dejamos atrás las noticias más destacadas de la semana y continuamos ofreciéndote y disfrutando de más temas musicales Carne para la Picadora Hace ya tiempo Yo soy de una vena Pérez, un capetrex, un sanparol. Que no regale o lo mejor que tengo que ordenar todas mis I'm not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 discos hasta la fecha, Line en 2009 y Lejoac en 2011 El tercer disco de Line ha sido grabado, mezclado y producido por Eñeo Gastañega en los estudios Gastain de Sestoa En este tercer trabajo discográfico titulado Chimele Line se ha decantado por un sonido rockero. Juega con mucha intensidad y sus canciones denotan fuerza y poderío rockero en todas sus bases. Pero no olvidan el contrapunto de las melodías que tanta fama le han reportado durante toda esta trayectoria musical. Nos quedamos pues con este tercer trabajo discográfico para la formación de Villabona Guipuzcoa Line. Una banda que como te comentaba anteriormente pues comenzó en 2008. Lo dicho, nos quedamos con este álbum Chimele y de él te extraemos los temas irudiak izoineko ilunan! Kaixo, agor bat berri ezarreratiko euskal musikari, lain taldeko abeslarietako bat nahiz leire. Aquí sí, estaban sonando dos de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico para esta formación, Paraline con Leire Verasaluz a la voz, Cristina Aranzada a la voz, Javi Rivero al bajo, John Altuna a la batería, Joseba de arriba a la guitarra eléctrica y acústica y Miquel Benito a la guitarra eléctrica. Nos hemos introducido en este álbum, Chimel Attack, y de él te hemos extraído los temas titulados...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 Y Mandeo Teiza y el resto de la grabación y mezcla Se ha realizado en Astor, Estella y Lizarra Por Aitor Sarria Nos introducimos en este segundo álbum Titulado Hacia Adelante Desde Estella, desde Lizarra, Kelly Kapowski Y de él te extraemos los temas Otra vez y hacia adelante Música Eli con este segundo larga duración hacia adelante editado por el sello discográfico Gore Discos, un grupo formado en Estella Lizarra a principios del 2012 por Aitor Sarriá a la batería y programaciones, Daniel Gutiérrez al la bajo y coros, Iñaki Martínez a la guitarra, Ramón Ugarte a la guitarra e Íñigo García de Galdeano a la voz y seguimos con el sello discográfico Gore, ya que nos vamos ahora con el recopilatorio que han editado en este año 2016, ya que celebran el vigésimo quinto aniversario de la creación como sello discográfico 25 canciones en euskera y 25 en castellano Una canción por año desde 1991 hasta 2015 Componen este disco recopilatorio de la historia de GOR En unos casos temas muy conocidos, en otros no tanto Pero muestran lo variado y lo intenso de este periodo de tiempo en este doble CD Son alrededor de 250 trabajos los que ha puesto siempre pasión, tiempo y cariño El sello discográfico GOR Nos introducimos en el primero de los dos CDs En los temas en euskera y nos quedamos con el tema de Kalariak naturarekin bat ikoen tema de Urch Kaisho ska musika ba ere el ritmo ala urtaro naturarekin mera baitatur vaya moñutsu de aro unegu uda, uda berria naiz tudas kenai garo dantza festa ez da faltako, con garina o paro. naturarekin bat sus tre du eski Kanberrogei gradu, datateko bero ege Skamantxotu, talazaitu, tasotu dut errene Neguko zaini txiko da, baina berokia eskegi Hanka bizkorrago, mugitazo, dan batxasegi-segi Naturarekin bat, sustraik beratu eskin zerrege ahí estaba sonando el clásico de la formación escalaria, que Natura de Kimbad y el clásico tema de Urch. Kaiso, incluido en este doble recopilatorio de GOR. 25 años, 25 canciones, una por cada año de vida. Los del Rayo, Escalariac, eh, Marea, Doctor Deseo, Kerobia, Esian, Vendetta, Alchatu, Chapel Punk, Potoca, Valerdi, Valerdi, Shaspi, Scale... Bueno, en definitiva, lo mejor, lo mejor del sello discográfico GOR en este doble recopilatorio. Y con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes que hoy hemos escuchado a Chuma Murugarren con ...con ese sexto trabajo discográfico editado en el 2010... ...Vialdeco Cantuac. También hemos escuchado a Moss, a la formación de Urodby... ...y a Drew Croquets, a Stacey con su primer trabajo... ...a Line, a Kelly Kapowski... ...y nos hemos introducido en ese recopilatorio del sello GOR... ...para escuchar los clásicos de escalariac y Urch... ...y también hemos dado un repaso a las noticias... ...más destacadas de la semana. Y nos vamos a despedir con el primer larga duración... ...de una formación de Gares Puente la Reina. Hablamos de la banda compuesta por... Iñaki la batería, Aaron al bajo, Iño la guitarra y... Olaya y Sayoa a las voces Hablamos de la formación Accord que ya estuvieron por aquí por Euskal Música la temporada pasada para presentarnos este su primer larga duración y nos vamos a quedar con dos de los temas incluidos en ese álbum los temas Simen Duak y la versión que hacen del clásico de Alaich Eta Maider a Metzbad Con ellos te decimos adiós, ya sabes que dentro de 7 días volvemos al 100.8 a Ratia para compartir contigo más música local, toda la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales, recuerda el jueves de 6 a siete y media de la tarde en directo nueva cita que tienes el fin de semana o si en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, y toda la información de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, también en nuestra página en Facebook, facebook.com barra Música Berriozar y Ratia, lo dicho, un saludo y hasta la semana que viene, agur ratia